Todo ello en facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia. Último programa del año 2016. Y hoy programa especial dedicado a la banda Ibarresa Sudagar. Repasaremos la biografía de esta banda y también disfrutaremos de temas de sus discos, no de toda la discografía, porque si no estaríamos más de hora y media contigo... Pero eso sí, de alguno de los discos más representativos de esta banda Iba Resa de SUTAGAR. Todo ello aquí en el 100.8, todo ello en Berriozal y Ratia, en una nueva edición de Euskalmusika. Tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. y vamos a comenzar este repaso a la biografía, a la trayectoria musical de la banda Ibarresa Sutagar y lo vamos a hacer con, hablando un poquito de los inicios de la banda ya que la formación Sutagar se junta por primera vez a finales de 1987 la primera formación la compusieron aitor Gorosabel a la voz y guitarra principal, Xavi Bastida a la guitarra rítmica, Asier Osoro al bajo y a los colos y Borsa Rillaga a la batería, su primera grabación la hicieron por cuenta propia en mayo de 1989 en el local de un amigos de Eibar. Esta maqueta tuvo éxito, lo que les permitió hacer otra grabación en un estudio profesional por aquel entonces. Grabaron una versión de IK Mutil de Mikel Lavoie para el disco homenaje a este Cherokee Mikel Lavoie en Kentucky. En 1990, ganaron el primer premio del concurso Villa de Bilbao junto con el grupo estigia El primer premio daba derecho a grabar un disco de estudio, pero al tener que compartirlo con el otro grupo, decidieron declinar la oportunidad. Así, en noviembre de 1990, graban en Estudio Izeta su primer álbum, Hayoche Basotia en este disco, las melodías mezclaban tramos de ejecución rápida con acordes lentos e intensos si os parece, vamos a introducirnos en este primer trabajo discográfico de la banda Eibarresa Sutagar y de él te vamos a extraer los temas Sure h y el clásico J-K aki joiz ez izango iregin beharra sonándogos de los temas incluidos en el primer trabajo discográfico de 1990, grabado en los estudios IZ, Hayo Chebazatia, los temas Sure h y el tema Jotake. Tras el éxito alcanzado con este primer larga duración, Hayo Chebazatia, del cual hemos escuchado, lo dicho, los dos dos de los temas incluidos en ese álbum, H-Tik y Jotake publicaron en 1992 el álbum Orchak Stuturik, con el que trataron de mantener la línea adecuada del anterior trabajo discográfico Este trabajo les permitió asentarse en la escena musical Prueba de ello es que con este segundo álbum, sutagar girarían por Europa junto con E.H. Sukarra Orchak Stutturik fue grabado con la discografía Esanocenki, creada por los miembros de Negu para el lanzamiento del grupo Prometedores de Euskadi que cantasen en euskera Vamos a escuchar dos de los temas que están incluidos en este segundo larga duración, los temas Nazca e Icharo Pena <música> 1993 la banda Ibarresa Sutagar Saca al mercado y Mustruilac Trabajo que no alcanzaría el mismo éxito Que los discos anteriores En 1995 con todo el material Preparado para grabar su nuevo disco Borsa Riyaga sufre un accidente que le dejan Silla de ruedas, obligando al grupo A seguir adelante esta vez Con la participación de su hermano Galder Riyaga, el nuevo disco Se llama Sentimenak Haraitus Y es premiado en varios festivales La voz de Aitor comienza a evolucionar En este punto a unos tonos más graves y roncos cambio que se va desarrollando poco a poco hasta que queda claramente en evidencia en 1999 nos introducimos en este álbum Sentiment at Haraitus, y de él te extraemos los temas Legues Campo y Gauchoria Música Sudagar cambio de nuevo de batería para dar entrada a Iván Sugarramurdi con quien grabaría aguria Una jison Churyary. Este disco fue presentado con una serie de conciertos en Cuba. Con él, Sudagar termina de transformar su heavy metal en un estilo mucho más potente y menos melódico, con ritmos de batería más mucho más duros y una guitarra rítmica mucho más grave y repetitiva. Es quizás el trabajo que marca su segunda etapa y el disco de referencia de su carrera tras el Hayoche Basatia. Agur yaunaji son chuliyari de este disco de la banda Ibarresa te extraemos los temas Rotaflexa, Garrasia y Guido y Gabe Go Filmea. Con el programa especial que estamos realizando A la formación Sudagar En el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia El siguiente disco que publicarían sería Una nueva edición de su primera demo Que titulan Sudagar 1987-1989 En ella recogen cinco temas suyos Y una versión de Heliot Electric Ace de Judas Priest Ya en 1999 Editan su disco Homo Sapiens Considerado por algunos Como uno de los mejores discos de la banda. En este disco se hace totalmente patente que la voz de Aitor Gorosabel ha cambiado más que significativamente. Su voz se nota mucho más agresiva y potente sin poder alcanzar tonos tan agudos como en sus dos primeros álbumes. Tras siete trabajos de estudio, editan el disco directo J.K., En un doble CD incluyen canciones de todos sus discos anteriores y una canción añadida que aunque editada anteriormente no pertenece a la discografía de sudagar En este directo combinan las canciones clave de sus inicios y la etapa actual, también Hacen una versión de No Somos Nada de la polla récord hasta la fecha, su única grabación en castellano. Para la gira y posterior grabación, Sudagar deciden cambiar nuevamente de batería para dar entrada de nuevo a Galder Arriaga a la batería. Con esta formación editan su disco Hichasos vetérico Muguetán en 2003. Este disco supone el cambio más drástico hasta la fecha en la trayectoria de la banda. Abandonan prácticamente toda la actitud combativa de sus anteriores trabajos y se centran en unas letras más poéticas. Su música parece retornar al registro melódico de antaño, pero en vez de estar basado en un estilo clásico de heavy metal, ochentero adquiere matices de hard rock para convertirse en su obra más comercial. Nos introducimos en este disco, y de él te extraemos los temas Betty Suga B y Visicharen Borrocar. En abril del 2006 eh, fue editado su octavo disco, titulado Jaínko Ilén Huarteán. Supuso un regreso parcial al estilo que mantuvieron a finales de los 90, caracterizado por letras más políticas, esta vez muy orientadas al análisis crítico de la sociedad contemporánea y un sonido más crudo sin llegar al estilo de riffs graves y repetitivos, de Agur Yauna, y más centrado en el sonido de la guitarra solista. Sutagar son, a día de hoy, considerados como un clásico dentro de la escena musical vasca, y sus influencias en los grupos más conocidos de Euskal Herria, tales como Echayak, Berricharrak, El Beretaldea, o Los Desaparecidos Lachen, entre muchos otros. La banda Sutagar realizó una canción en el disco recopilatorio Gaur Oaxaca, publicado en favor del acercamiento de los presos de Eta Euskal Herria. El grupo participa en una canción cuya letra está compuesta por Carmen Guisasola. El día de abril del 2008 Sudagar anuncia en su página web que Asier Osoro, miembro fundador, dejaba el grupo. Durante el periodo de búsqueda de un nuevo pajista, el grupo continúa con Igor Ovarvide, como bajista provisional, realizando diversos conciertos, hasta que el 2 de octubre del 2009, la banda anuncia por medio de su página web, que Igor Oyerbide daría su último concierto, junto a la banda, ocho días más tarde, el 10 de octubre, en Basauri. Desde la página web de la banda, se agradece a Igor la ayuda y la colaboración prestada a la banda, durante la ausencia de año y medio de un bajista definitivo para el grupo. supuesto descubierto en primer lugar, por David arzosa y posteriormente, por Igor 10 En noviembre del 2013, sacaron a la venta el álbum Bishiri Kaude dentro de este disco podemos encontrarnos temas como Poema y Shure Baitan Música <tose> 2016 han publicado recientemente lo que es el último disco hasta el momento titulado Maita Sunari Pasioa Pasión al Amor Las canciones de este disco tienen un tono más romántico pero sin perder la esencia de la banda Sutagar Como muestra los temas eguna Argitzean y Sumendia Suden Nire gogoetan ariak dira izla datzen, ditutan ez zintasudetan. Bidea aurkitzeke galdo nahi nuke, zure fereka bakuitzean. Ie beheltz begi urdin, musue maidazu, berriro begiak itxita. Gaua dago Oskarri, eta hemen zutani. Gaur ere berriz nago, oe otzonetan, maite zaitut gehiago. Ez nahi zehkula izan, Zug nahi zehk duen, Amor antepeze ku hori. Ez zimbaitu tautitu, Kaldera promoz, Ez eta erantzun erruki. Zabaldu nahi koruke, Labaiz se ara, Ia ikor zer erregina zuzera lan. Gaua dago oskarbin, eta hemen zutra ni. Gau ere berriz nago, oero zonetan, maite zaitut gehiago. do that dira izra datzen ditu danezintasunetan Bi hurgunetan noa zure azal alastan zen galga guztizberoak jara ez dut erantzuten azeldera gaioa sakatu zare gehiago motorra ustera Guys, shut the title and now. Das es que sin tu te no he aún. Y making guys shut tu controlar sur. Ma kiñadas ni es un que difigure ante cada tal, corpo sigue en el ritmo real, saballo cuesta andar, cugarte fondo osorá. Y que engancho tocar o sea no. god shook the die on them now then Aldapan bere itxu, kontrola guztiz galdurik, xurxulatu dizkizut, makina bat lintzunkeri, gure arteko talgat, gorpuz bien ritmora, zabaldu kodo estanda, du animo du azora. Dik mundu osora Pues ahí está el repaso que hemos dado a la biografía de esta banda De Sutagar, de Ibar Y también, por supuesto, hemos disfrutado De alguno de los temas, no de toda de su discografía Sino de parte de ella Los álbumes Hayoche Vasatya En 1991, Orchak Stuturik En 1992, Mustro Ilak En 1993, Sentimenat Haraitus en 1996 Augur Yauna Yishon Chulieri en 1997 Sutagar 87-89 En el 99, Homo Sapiens En 1999 JQ, doble álbum en directo en el 2000 y Chazos Beteriko Muketan en el 2003, Jainko Hilenuartean en 2006, Ametsak Pilatzen en 2011, Bisirikaude en 2013 y Maita Tsunari Pasioa en 2016. Singles también en vinilo como el David Eta Goliad y Diruaren Esclavu en 1991, Eguen Bat y Noizarte en 1992, Suak Pisturik Dirau e Itxaropena en el 1992, Idenak Itzuak Ote y Cazos. El tema Basaja Unaren rm en 1993. Y también, aparte de álbumes, aparte de, aparte de singles en vinilo, también han editado vídeos. El Sudakar Susenean de 1993, el Homo Sapiens Tour 2000 del 2000, el UNE-Irancorac del 2007 y el vigésimo aniversario, grabado más concretamente el 26 de diciembre del 2008, en Durango, doble CD y doble DVD. Si os parece nos vamos a quedar ahora con el directo de Sudagar, el doble CD, que editaron en 2001, y vamos a disfrutar con algunos de los temas de la banda Eibarresa en directo. ¡Liqa, tía, tía, tía, tía, tía, tía, tía, tía, tía, tía, tía, tía, tía, tía, tía, giebait la pasete delia meek pasak kame giebaita beh eserezai diol aputatu potakete gobernatu jaiadari zubadak ene bateten tako guzti potakete Buzso ha risks rella da it Ibn Jungo Ibn giro Ibn está el repaso que hemos dado a la biografía que hemos dado a la discografía de sutagar en el programa de hoy de Úscar Música último programa de este año 2016 espero que hayáis disfrutado de este repaso que hemos dado de este programa especial dedicado a esta banda, una de las bandas importantes en el panorama de Euskal Herria recuerda que volvemos en enero será el primer jueves de enero con más música de 6 a 7 y media de la tarde, por supuesto música local en una nueva edición del programa Euskal Música desde aquí, desde Euskal Música, Sorionac Etaur Teberrión aquí en el 100.8 DF